Estamos con el técnico de Libertad de Sunchales, Fernando Duro. ¿Cómo te va, Fer? ¿Qué decís? Buen día. Fabián, Matías, buen día. ¿Cómo les va? Bueno, contando un poquito las, este, la, las intimidades, lo, lo, lo, lo, los rumores, lo, lo que hay de la Liga Nacional que eh, parece que hace un montón que Peñarol acaba de obtener un título y recién fue el jueves, pero ya los equipos empiezan a... Arramado, vos sabés bien cómo es esto, ¿no? este Pero sí, hombre. El, el, el tema de, de, de, de arrancar ya una temporada nueva apenas terminó la otra, ¿no? ¿Cómo estás vos? Yo muy bien, acá tratando de... de bueno, ahora nos quedó la NBA eh, para ver un poquito de básquetbol, siguiendo las finales de la Euroleague, de la Liga ACB, leyendo un poco, viajando, dando charlas. Así que bueno, un poco entretenido y esperando a ver qué pasa con eh, para terminar de delinear un poco mi futuro en libertad, que es por ahora lo, lo, el mejor trabajo que tengo, o si puedo, de acuerdo a lo que me ha comentado la dirigencia, que no puede mejorar el el proyecto de ellos por cuestiones económicas, buscar un, un trabajo con un mayor desafío. Pero pero bueno, tratando mi agente, está trabajando en eso, eh, lo veo bastante complicado en Argentina. Eh, cómo se están diseñando los clubes y los cuerpos técnicos, así que por ahora, siento entrenador de Libertad, es un chale que es el contrato que tengo firmado, ¿no? A ver, pasemos limpio, vos tenés un contrato para esta temporada todavía, vigente. Claro, claro, Yo, ellos cuando vinieron a buscarme, me plantearon dos años, un primer año de transición, eh, con un presupuesto más bajo de la temporada anterior, eh, creo que armamos un equipo personal Poco a poco fue competitivo, quizás no, no, no esperábamos el final que tuvimos, pero bueno, el equipo con objetivos de estar entre los ocho, salimos cuartos, eh, volvimos a poner la libertad en el, en el nivel internacional con la Liga Sudamericana, que hacía tiempo que no la juega, y bueno, la idea era crecer, y en el momento que bueno uno se entusiasma y ve que voy a volver otra vez a nivel internacional, a nivel de clubes, Eh, ...tengo una reunión y me comunican... ...de que bueno, sponsor ha decidido... ...este semestre apostar al fútbol fuertemente... ...y eso le quita más presupuesto... ...todavía al básquetbol... ...así, por un lado... Eh, ...se me cayeron un poco las expectativas... Eh, ...intento con mi agente... ...y a lo largo de lo charlé con la dirigencia... ...ellos me plantearon... Eh, ...si encontraba un lugar donde... que ...satisfacar mis expectativas... ...bueno, que no iban a tener problemas... ...para que yo fuera, pero bueno... ...lo, lo veo muy complicado el mercado y para el mercado internacional todavía es muy temprano, ¿no? A ver, hoy por hoy la situación tuya es tenés contrato, pero no sabés si vas a dirigir en Libertad, más que no que sí o al revés. No, yo creo que sí. Por lo que veo hoy, eh, voy a decir Libertad es de un chane, o sea, no tengo hoy, por lo que hablé con mi agente y vos viste cómo se están moviendo el mercado, Fabián, o sea, expectativas para campeón o con presupuestos altos, creo que va a haber dos o tres equipos nada más. Y ya tienen entrenador. Claro. Entonces, claro. me parece que en Argentina voy a dirigir el Libertad deunchale. Y a vos, Fernando, te seduce esta idea de reducción de presupuesto y tal vez en, eh, encontrar un equipo con con menos nombres, con más chicos jóvenes, algunos del club. Es trabajo, Matías, la verdad sí. que lo tengo que tomar así. Sí, sí, entiendo, entiendo. El Sacar el orgullo, el prestigio, lo que yo pretendo volver a salir campeón. Eh, bueno, es trabajo, lo tomo como que es trabajo. Eh, obviamente que no. <risa> obviamente que Claro, no, claro, claro Pero porque yo salí del Olímpico con la expectativa esta de, de armar un equipo para campeón El gol olímpico en ese momento no me lo podía dar Me dejaron ir eh, La verdad que, bueno, tengo que agradecer agradecer su momento a Oscar de Dema, Su gratitud, este pero bueno, bueno Me encontré con un, un cambio de planes Así en, el, en medio del camino eh, Con un medio trabajo ya hecho Pero vos viste que está Libertó se está desarmando o sea, ya voló los gripo para un lado, García para el otro, Fernández Chávez, o sea, no no, prácticamente es una realidad que Olymp eh, Libertad va a armar un equipo de un perfil muy muy bajo, ¿no? Independientemente de esto que nos contás que es este es una bueno, una picardía por por todos los años que ha este que, que ha invertido Libertad y que ha estado en los primeros Hoyamente, hoyamente, te imaginas que jugar una liga sudamericana dejar pasar un, un, una, una competencia internacional Por el prestigio que tiene Libertad, ¿no? Y la empresa que es sponsor del equipo, ¿no? Claro. Y de mucho es un sponsor del básquet, diría, no solamente de Libertad. Eh, la verdad que sería una pena, pero pero bueno, es lo que me dijeron y estamos trabajando para tratar de llenarle el camino, pero hasta ahora el momento lo veo, en Argentina lo veo complicado. Eh, te decía, independientemente de esto, ¿vos te sentís cómodo con con esta situación? ¿Sentís que, que hay ganas de parte de Libertad de, de que continúes en el equipo? No, los veo muy mal los veo mal a ellos también muy muy presionados por el tema económico por el tema financiero eh, en un momento sentí que tampoco quieren pagarme el contrato o sea que quieren bajar ese presupuesto también eh, obviamente que no me agradó eh, este, pero pero bueno la verdad que una sorpresa enorme eh, voy a hacer el intento por obviamente por satisfacer las expectativas de ellos Pero bueno, el único trabajo que tengo hoy firmado, eh, Fabián Matías, es, es Libertad de chale, ¿no? Claro, y, y por ende, es el trabajo en el cual te vas a presentar en la fecha y vas a hablar con los, los, los dirigentes como para poder armar un equipo. No, yo creo que sí, en algún momento, eh, a ver, en algún momento tendremos que me tendrán que llamar para armar la, la pretemporada calculo que va a ser la misma la que pasado 20 de agosto. Qué raro que, que todavía bueno, no se hayan puesto a hablar de jugadores, ¿no? Porque eh, No, nada, nada, nada. Los equipos están hablando de jugadores. No, no, obviamente que que no no no hemos tenido diálogos desde esa última reunión, eh, no hemos tenido ningún tipo de diálogo, seguramente están esperando a ver si yo eh, tengo una propuesta en otro lado, si la concreto para bueno, obviamente eh buscar otro entrenador, pero pero bueno, hoy hoy, hoy soy el entrenador de Libertad es un chale, hoy por ahora no puedo decir otra cosa. A ver, es una situación este cuanto menos rara, eh segura, sí. seguramente incómoda para vos, un tipo vos sos un tipo con mucha experiencia, con muchas ligas eh con con equipos a nivel internacional, con selección, eh sabe leer muy bien cada una de las situaciones, no dentro del rectángulo, sí. sino fuera del rectángulo, por eso te digo cuanto menos es una situación rara. ¿Cómo crees vos que puede ser la mejor manera de resolver esto? Y que yo consiga un trabajo en el exterior y le les en el camino. En lo financiero, eh, han... la verdad que Fabián, lo eh, he pasado muy bien es un chale estoy tranquilo. Eh, realmente la ciudad, la gente, eh, me he encontrado muy a gusto en la ciudad. Eh, pero bueno, esta situación del club, Eh, ya venía un poco en decadencia el tema financiero en libertad año tras año eh, entiendo la posición del fútbol también los clubes que hacen fútbol profesional y básquet profesional que no son muchos en el mundo pero bueno en la argentina la libertad tiene los dos deportes profesionales y bueno aprovechando creo que están aprovechando una situación de que en la liga de básquebol no hay descenso eh, y tienen un semestre donde hay una hay, hay en 11 equipos en, en el argentino a hay cuatro ascensos, pero bueno, pero a mí me trajeron para, para armar un proyecto ambicioso, me firmaron el contrato ellos, en ningún momento le puse un revólver para que firmaran, eh, y la verdad que la posición incómoda, porque la verdad que este, ten, yo tenía todo programado, pensado cómo iba a reforzar el equipo que ya había armado, y de repente la palabra proyecto se cae a pedazo ¿no? Mati, no, Ah, está todo claro. Está claro ¿no? Sí, sí, sí, la situación es, eh, es clara y algo contábamos y la complicado. semana pasada. Sí, lo que a mí me llama la atención inclusive es eh, no sé si vos Fernando eh, estás al tanto o escuchaste que tal vez hasta hay algún rumor de que están buscando un entrenador. Ya hablaron, ya hablaron, están cometiendo un error. Ya hablaron, que ahí tranquilo que lo sé también porque me llegó me llegó directo el, el tema eh, así que están previendo de que yo no voy a estar. Bien. Están previendo de que si yo no estoy, obviamente este, Claro, inclusive a él. nosotros nos contaban que era un entrenador acorde al presupuesto, a las necesidades totalmente, de esta competencia hasta, hasta que sería primero, un entrenador debutante en la liga. Creo no. yo, creo yo, creo yo que Libertad tiene entrenador con un contrato firmado todavía. Creo yo de si yo Claro, por eso. Ya, creo que primero amerita, me parece a mí, amerita obviamente eh ver en de, de, de, entrenadores para el equipo con, de, de, va a haber sin ninguna duda eh, pero nos tienen que dar tiempo para poder decidir si, si yo no consigo trabajo ahora tendrá tendrás que seguir cobrando tu salario y tendrá que Hol sí no no por eso tendrás que seguir cobrando tu salario y tendrás claro, que seguir en libertad de Sunchale. yo tengo la mejor buena voluntad los entiendo eh, lo, eh, obviamente que no me gusta la situación porque obviamente este eh... Estás incómodo, claro Pero claro, claro Pero pero si no consigo trabajo Claro no, Y evidentemente eh, Se tal, va a solucionar Sí, se va a solucionar de alguna manera Pero eh, evidentemente sí. tal, tal vez, Fernando Hay una situación que no tienen que ver Por lo que vos nos contás Y por lo que nosotros sabemos Y la información que tenemos Que evidentemente no solamente es una cuestión de proyectos si no, esto se tiene se tendría que haber resuelto antes Vos hasta mismo pero, nos decís mira estuvieron hablando con otros entrenadores Siendo yo el entrenador Pero vos te digo, me parece Me parece eh, Yo ni quiero ni enojarme Ni, ni nada por el estilo Quiero solucionar el problema eh, eh, La verdad que ya de estas cosas Obviamente es la primera vez que me pasa Mirá vos, tengo 30 años en la liga Y es la primera vez que me pasa Así que imagínate Este... Uno tiene que... Uno dice que siempre vio lo... No, no vi, no vi lo último. Siempre hay cosas nuevas para aprender. Y bueno, esto será una enseñanza también para mí también, ¿no? En este momento yo tenía mucha expectativa con libertad y la sigo teniendo. La, la verdad es que la sigo teniendo porque otro trabajo no tengo. Así que, bueno, obviamente que voy a esperar un poco más. Voy a esperar que Carlos Prunes te niñe un poco a ver qué es lo que pueda haber en el exterior. Y, y si no, en la Argentina... Eh, seré entrenador de libertad de Sunchal o sea, no me gusta la situación pero es trabajo seguro trabajo Fer, este, te vas a Brasil con Rubén por el tema de la selección estamos viendo la, lo, las fechas estamos viendo, no está tan fácil tampoco la situación económica y financiera en Brasil, estamos charlando sobre eso, ver ver cómo podemos dividir el programa, así que bueno eh, estoy, a, por estoy dando charlas y charlas para IMG, para el de Lidazgo estoy charlas acá en Santiago del Estero Y programar algún curso que tengo Me están llamando para algún cursito Y bueno, ocupando el tiempo Digamos en lo que me gusta también no Y descansando un poquito acá en Santiago de Pero por la verdad calculo que para el 20 de julio Que es el primer día de concentración eh, Calculo para el 10 de julio Tendré delineado cuál va a ser mi, mi trabajo dentro de la selección de Brasil O no Bueno, nada, un abrazo enorme Lo mejor, ojalá puedan solucionarlo Es una situación incómoda, repito este Está claro eso Eh, ojalá puedan solucionarlo de la mejor manera posible así que nada a tus órdenes o sea que son los micrófonos tan libres para para cuando tengas alguna novedad nos comunicamos nuevamente sí señor estaremos al, al contacto ojalá sal sea todo para bien de las dos partes este quiero es que deseo la verdad que ya te dije estuve muy cómodo en sunchales eh, conseguimos objetivos muy importantes y lamentablemente no podemos continuar el proyecto del club pero pero bueno ojalá podamos Eh, hacer el bien para ambas partes así que les mando un saludo, gracias y estamos en contacto ahí está Fernando Oro actual técnico de Libertad de Sunchale por lo menos con contrato